Bueno, qué triunfo, ¿no? Un triunfo importantísimo, la verdad que estas cosas nos marcan para ver dónde estamos y queremos pelear arriba lo, lo que más podamos y estamos tomando como, como debemos, la verdad que un triunfazo. ¿Por qué ganaron? ¿Cuáles fueron las claves? Un equipo ordenado, eh, sabiendo las precauciones que hay que tener con un equipo como dobla, de tanta jerarquía, y cuando pudimos lastimar, lastimamos. Eh, eso fue la clave, el orden y cuando pudimos acertarla las metimos. Cerraron un gol, Lucero podía haber puesto el 2 a 0 y terminaron sufriendo luego al empate momentáneo ahí. Sí, pero bueno, lo importante es que generamos y, y bueno, que están, los delanteros siempre están y cuando, cuando la tienen que meter, la meten. Pasan esas cosas, pero bueno, hay que bancarlo porque nosotros también nos equivocamos en el medio, atrás y eh, lo bueno es que vamos todos para el mismo lado. ¿Qué tiene el eh, Anguilense para pelear arriba para poder salir campeón, digamos? ¿Cuáles son las claves? Y tenemos en toda la línea buenos jugadores. La verdad que jugadores con jerarquía y que, y que están demostrando levantar el nivel, el potencial de cada uno y eso nos hace fuerte a nivel grupal, entonces eh, genera la verdad, genera entusiasmo y, y gana de estar lo más arriba posible. ¿Qué le dio Cococho a este equipo? y Le dio una base de orden más que nada y una idea de juego que la verdad que no, no habíamos tenido y una seriedad que, que esto se está demostrando la verdad y nos devolvió la actitud que veníamos teniendo el año pasado que la habíamos perdido un poco.